Morena, que todos miran alegre y gozando Porque nadie imagina Que hace tres días me dejo llorando Y si falsas ilusiones A ella le dicen rompe corazones. Miren la que bien se mueve Cuando ella baila se le ven los Modos bonitos 2 modus de caminar Yo le pedí una silla rogando que me plante otra vez Pedí una cita y a la primera le dijo sí. sí. voy a seguir rogando aunque me plante otra vez